oficial de medios alternativo. en www.rnma.org.ar. pues arrancamos con el informativo. Eh, estamos aquí haciendo el Enredando las Mañanas desde Jujuy, somos Radio Pueblo y vamos a arrancar, tenemos una mañana bastante movidita, vamos a estar hablando con gente de Paraguay, con gente de eh, Tierra del Fuego, este con distintas personas, bueno, ¿no? Estamos aquí eh, arrancando la mañana con full, estamos en Jujuy, hace un poquito de frío, pero vamos a meterle ficha. Estamos aquí con Vicky. Muy buenos días a todos los compañeros y a todos los oyentes del Enredando las Mañanas. Como dijiste vos, muy bien. Estamos con Pancho aquí en controles técnicos. También está el mono, eh, Javi en producción. Seba, que ya va a venir en unos momentos, estaba arreglando un tema también técnico. Eh, como vos dijiste, tenemos una agenda bastante eh, movida y por distintos lugares. Como vos mencionaste, íbamos, eh, vamos a estar hablando con la abogada de Noemí Maliqueo, que es un caso de femicidio en, eh, femicidio en Neuquén. Eh, luego vamos a estar hablando con Bender López De Lunepi, en Paraguay Por, bueno eh, la, lucha la lucha estudiantil Que bueno, ya eh, hace un par de semanas Estuvo bastante presente Y supuestamente habían llegado a algo Positivo, pero bueno, ahora vamos a hablar Con él sobre esto Luego vamos a hablar con la con eh, Verónica Andino De SUTEF eh, Por la situación que está viviendo Tierra del Fuego La semana pasada habíamos hablado con con un compañero también de SUTEF por los ya 74 días, un poco más que lleva el conflicto. La verdad es que la situación uh -huh. está bastante preocupante, ¿no? Eh, han puesto policía en las la escuelas, digamos, ¿no? Para custodiar un decreto que ha sacado eh, la gobernadora Bertone, que, que es, pertenece al Frente para la Victoria. este Entonces vamos a estar hablando un poco de todo, ¿no? Antes de empezar, digamos, ya con nuestra con nuestra primera entrevista del día de hoy, invitamos, digamos, a toda la gente que nos está escuchando, se puede ahí entra la la un ratito, busca www.rna.org y nos puede escuchar a, a través de internet. Este o si no también digamos pueden entrar, digamos si quieren mandar alguna noticia, algo a la Red Nacional de Medios Alternativos, entran al Facebook, ponen Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, pueden compartir las noticias que subimos, también pasar información a ese correo y bueno, y también eh, vamos a tener en agosto el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, es así o no Vicky? Así es, en, esta vez va a ser en Posadas, Misiones, el 12, 13 y 14 de agosto. Eh, y bueno, me, me olvidaba mencionar, porque me fui, perdón, porque el productor me está haciendo indicaciones. Eh, molesta a veces que entra, sale. Que, <ríe> que bueno, también vamos a estar hablando con Rosario Jara, del parque es trabajadora del Parque Nacional Carilegua, por la situación de la explotación minera, porque hubo algunos nombramientos... Eh, Bastantes polémicos bastantes polémicos Y bueno, hoy el presidente Mauricio Macri va a estar en esa zona Así que también vamos a ver eh, Cómo se, se manifiestan Ante esto Y bueno, eh, no sé si vamos a un pequeño Una bordina o ya salimos al aire Con con, la con El contacto siguiente eh, Le metamos al contacto, ya la tenemos en línea Así es Bueno, como mencionábamos hace rato, vamos a hablar con Gisela Moreira, que es abogada De la familia de Noemí Maliqueo Quien eh, fue asesinada el año pasado, el 20 de septiembre Hola, eh, bueno, nos vamos a estar comunicando porque mañana eh, se dicta sentencia Muy buenos días, eh, Gisela Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo va? Eh, queríamos bueno eh, conocer bueno la situación que se ha dado en cuanto al juicio por el femicidio de Noemí Maliqueo Sí, eh, el año pasado, justamente como vos dijiste Eh, bueno, fue asesinada a Noemí Maliqueo en, en manos de su pareja, Marcelo Valdés. Y lo que nosotros tuvimos el viernes pasado fue una audiencia porque una audiencia de, de control de pruebas. Uh -huh. Acá en Neuquén eh, se cambió el código procesal hace dos años y, bueno, se da la modalidad de juicio por jurado. Uh -huh. Lo que implica que, que todo lo, el proceso es oral, la mayoría, desde su inicio hasta su, hasta su finalización. Y lo que nosotros tuvimos el otro día fue una audiencia de prueba, que es una audiencia que se eh, previa al juicio. Eh, en esa audiencia, bueno, lo que lo que se discutió y lo que se debatió fue la, la carátula del del, del caso. Eh, y nosotros, como creyentes, con mi colega Juan Cruz Goni, eh, estamos por la carátula de femicidio, porque entendemos que este crimen fue hecho, eh, como móvil tuvo la violencia de género hacia las mujeres y hacia, uh -huh. hacia Noemí. Sobre todo. Entonces mañana, al mediodía, lo que vamos, lo que estamos esperando es la resolución sobre la carátula, ya que la defensa de Valdés eh, impugnó, impugnó la misma por entender que el crimen no fue cometido por en un contexto de violencia de género, sino que, que fue cometido por otros móviles. Entonces, bueno, eh, estamos a la espera de eso y es eh, una vez que se resuelva esa situación ya nos fijan ficha, eh, fecha para el juicio. Y, bueno, lo novedoso es que hasta ahora en Neuquén, bajo esta modalidad no ha habido eh, ningún caso de, de femicidio que haya sido condenado. Eh, hace un par de meses hubo un juicio que se desarrolló, que fue el de la señora Mónica Huircaleo, que también fue asesinada en manos de, de su expareja. Eh, pero, bueno, esta, este ese caso no fue resuelto por femicidio, sino por homicidio culposo, que es como que, bueno, la mató esta persona, pero no tuvo intención de matarla. Por ende, es muy importante que, que se logre este este caso, ya que sería el primer caso por femicidio de nuestra región que sería condenado. Uh -huh. Gisela, y en cuanto a, a, a esta causa, ¿no? Eh, Marcelo Valdés, yo leía que estaba vinculado eh, con el narcotráfico. ¿Cómo es este caso o cómo sería la situación...? y eh, que presenta la defensa eh, va por parte de ellos eh, para desligarlo no de, de todas estas situaciones como vos decirles eh, no, no caratula como como femicidio sino por por otras razones digamos que, que contempla esta esta situación incluso sé que estaba con libertad con tres identidades distintas Sí, de hecho lo que pasa es que él eh, la familia de nueveí e incluso hasta las nueve nueve mil no lo conocía como Marcelo Valdés, sino como Marc Campos. Uh -huh. Él eh está prófugo desde Guerrero, una la, la provincia que está lindante a Nauquelun, es muy cerca de acá por haber cometido un robo con armas y vivía hace mucho tiempo bajo otras identidades acá en en Nauquelun. Y lo que uh -huh. él él vive en un barrio con vivía en un barrio muy muy lejos de acá en Nauquelun, que es el barrio Cuenca 15 y bueno, lo que él hacía ahí era bueno, era vender estupefacientes al menudeo. Y bueno, uh -huh. tuvo, el día que cometió el crimen, lo que nosotros siempre nos acertamos es que estuvo 48 horas para escapar, y a, y recién ahí la policía comenzó a buscarlo, siendo que la familia, en forma inmediata, el mismo día que sucedió el hecho, le atribuyó la responsabilidad a esta persona, aunque sea para que lo tengan demorado. Pero bueno, la policía estuvo eh, le dio 48 horas y luego de dos meses gracias a la presión que come, que realizamos con la familia, con un montón de otras organizaciones sociales, haciendo marcha, empapelando uh -huh. la ciudad con la cara de esta persona, logran encontrarla en la ciudad de Ashen, eh, ya intentando escapar para Buenos Aires, y de ahí se va a ir a Chile. Claro. Entonces nosotros decimos que hay una, una complicidad del Estado también, no porque o se le permite que este tipo de crímenes, Eh, si no hubiera sido por la presión nuestra que hubieran quedado impunes y directamente no hubiéramos tenido ni, ni siquiera un juicio, por así decirlo. Cicel, eh, eh, perdón. Sí. No, no, te quería preguntar, digamos vos decías que hace rato, gracias al apoyo digamos, de diferentes grupos, de la familia, ¿también se han acercado a algunas eh, familiares de otras víctimas eh, teniendo en cuenta digamos que este es un caso que está teniendo relevancia a nivel nacional? Sí, se han acercado a los familiares de otras víctimas, como, bueno, como Claudia Paineville, que es víctima de, bueno, de de otra situación, como, bueno, la mamá de, de Matías Casas, que es Lili, Lili Casas. Se han acercado a otras víctimas a darle apoyo a esta situación en vista de que lo que no se quiere lograr es que este caso aquí impune nuevamente. Eh, también otras otros familiares de de otras mujeres también, que como Jessica Arroyo, que ha sido está sufriendo la, una situación de violencia de parte de su expareja bueno, y, y demás compañeras que se han ido organizando eh, a lo largo de de estos, de estos años con, bueno, con diferentes situaciones que le han ocurrido a ella uh -huh. y también bueno las organizaciones políticas de izquierda y algunas organizaciones mujeres como la multisec de mujeres que está, ahí confluyen varias organizaciones bueno primerara trabajadora que es el que está acompañando a la familia. Así que bueno está tiene está teniendo apoyo pero bueno lo que nosotros siempre entendemos es que este caso tiene que además de, de tener las organizaciones sociales eh, con su apoyo también de la comunidad no tiene que la comunidad misma tiene que ponerse a apoyar este caso porque bueno hablamos siempre el ni una menos y hablamos también de, de que muere una mujer cada 30 horas y este es un caso testigo que tenemos que tiene todos los elementos que puede tener una una mujer que, que, que tenía 21 años que vive en un barrio que está que es eh, uno de los barrios más extremos acá de neuquén eh, que está totalmente olvidado también por la por el estado eh, que bueno que sufría violencia de género y que nunca había efectuado una denuncia porque bueno las mujeres hay veces que no solamente no, no la efectúan porque porque hay veces que ni siquiera les pueden dar algún tipo de solución dentro de la Las instituciones sí denuncian. Y también que, bueno, que, que fue asesinada por su expareja, que tenía una diferencia importante, él tenía 45 años, y que es una historia que viven muchas mujeres en nuestro país y, bueno, y, en, y en el mundo también. ¿no? Uh -huh. eh, Gisela, bueno vos mencionabas esto del ni una menos, ¿no? Ahora el 3 de junio se va a volver a marchar justamente... Eh visibilizando los nuevos casos y, la y lamentando estos nuevos casos no el caso de Noemí es uno de, de, de muchos de los casos que como vos decís eh, cada 30 horas muere una mujer en Argentina ¿cómo es la situación del Ni Una Menos en Neuquén? el año pasado me imagino eh, que claramente se debe haber marchado ¿cuáles son los ánimos en vista al caso de, de Noemí y al, al 3 de junio? el año pasado fue una marcha muy, muy multitudinaria Eh, bueno mucha gente salió en forma masiva a las calles, pero bueno, tenemos mucha gente también, muchos gobernantes y muchas autoridades de acá en Nauquén que se sacan la fotito ni una menos, van ¿Qué? en la marcha en forma demagógica, hipócrita y después las políticas públicas que tienen que ser unas de las primeras que tienen que ponerse en boga no no funcionan o las desmantelan totalmente. ¿No? Por ejemplo, es el caso del intendente Pechiqueroa, que fue que es un acá de la ciudad de Neuquén, que lo primero que hizo, luego de, de, de ganar nuevamente la intendencia, fue eh, retirar y desmantelar la línea del 0800, que era una línea en la cual las mujeres podían hacer las denuncias en forma telefónica y alertar de las situaciones de violencia de género que se estaban haciendo. Eh, sí. A través de ahí también se podía obtener algunos datos sobre las diferentes denuncias y situaciones que se vivían acá, Y bueno, en el mes de, de diciembre, eh, bueno, retiró ese servicio, eh, servicio que ya funcionaba mal porque las trabajadoras de, de ese mismo línea C 800 estaban contratadas bajo a término, por ende, están totalmente flexibilizadas. Eh, y después, bueno, el el gobernador saliente, Jorge zapac y el entrante, Omar Zoyt, que, eh, perdón, eh, Gutiérrez, los dos pertenecen a la fuerza del MPN en la fuerza política que bueno, que a través de diferentes fuerzas políticas, bueno, una de ellas por el frente de izquierda, se han presentado proyectos para eh, la instalación de casas refugio en Neuquén, ya que acá en Neuquén existe para toda la provincia una sala casa refugio para las mujeres que sufren violencia de género, es lo que prevé la ley eh, 24165 y la que la reglamenta acá también, la de Neuquén, eh, la, ley, la Ley de Videncia de Género, sin embargo, bueno, no destinan un presupuesto acorde para la creación de casas refugio y para la creación de otras políticas públicas que pueden ayudar a las mujeres. Eh, de parte de la comunidad hay una sensibilización muy importante, ya que eh, este, bueno, este año nuevamente se va a marchar acá por el Ni Una Menos, Eh, se está con, eh, conformando desde la multisistema de mujeres, se está llamando una, a una gran multi para que bueno no solamente vayan las organizaciones de mujeres y los partidos políticos, sino también vayan otras compañeras en forma independiente a organizarse para eh, hacer una gran marcha al 3. Uh -huh. Así que bueno hay muy, muy buenos ánimos porque justamente la situación no ha cambiado Neuquén en función de la proporcionalidad de sus de, sus, eh, de la población que tiene es una de las provincias con más femicidios después de salta eh, y es una es un índice la verdad preocupante porque advertimos que no han habido nada de parte del estado para disminuir esta, esta, esta cifra ¿no? muy mm nuevamente -hmm. ahora hace un par de días se ha lanzado una campaña de concientización de parte del mpn que, que entiende que va a hacer una campaña de afiches en toda la ciudad de Neuquén que dice, si te golpea no te quieren. Colocando el problema de la violencia de la mujer en forma individual, ¿no? O sea, como que la mujer puede frenar esa violencia en forma individual y el Estado queda haciendo esa, esa, esa propaganda como como ajena del problema. Entonces, bueno, okay. nosotros de parte de, de, lo denunciamos porque lo único que está haciendo es eso, y las casas refugio que tienen que estar para todas las mujeres hoy no están eh, no, no, no son un lugar de contención porque Entonces las mujeres que van a hacer la denuncia pues no tienen nada que hacer, que van a hacer si tienen que volver a sus casas con la persona que la está violentando. Entonces, bueno, las dejan en un entramado sin salida, bueno, además de todas las falencias que existen en la justicia, ¿no? De que van a denunciarlas, las revictimizan, les preguntan, que les dicen que lleven pruebas denuncian y después las acceden las denuncias porque no tienen pruebas suficientes, o sea, la la mujer tiene que ir con un golpe en la cara para que realmente crean de que ha sido violentada, porque si no desde las instituciones públicas no no la no las atienden como tienen que ser Claro. Sí, es la realidad que vivimos eh, muchas mujeres en, en, todo el, en todo el país. Gisela, y en cuanto, bueno, eh, mañana, como vos decías, van a saber si se, si se da el cambio de carátula, ¿cuáles serían los pasos siguientes en cuanto, bueno, a, en los aspectos legales y de denuncia, ¿no?, de, del caso de Noemí? Va a haber una gran campaña el día de mañana para demostrar de que bueno va a hacer un poco de presión para el juez, de que es un femicidio. Uh -huh. eh, nosotros acusamos en la, el día de la audiencia hicimos nuestra presentación dijimos que era un homicidio calificado por el vínculo y por el inciso 11, el, por femicidio uh -huh. eh, en el caso de que no resuelvan de que es un femicidio, lo más probable es que quede como homicidio calificado agravado por el vínculo, porque bueno, en el pareja de Marcelo Valdés eh, y a partir de ahí nos van a poner fechas ya para el juicio, pero bueno no eh, en el caso de que no, no atiendan a nuestro pedido, va a ser un juicio homicidio calificado por el vínculo, lo cual, si bien tiene una prisión perpetua, también como el, por el homicidio, ya se desnaturaliza la situación con el, en la cual se desarrolla esto, porque es como cualquier persona que haya matado a alguien que sea pariente de primer grado, eso es lo que contempla el homicidio calificado por el vínculo, pero... Deja por fuera lo que es la violencia de género, no fue una muerte por violencia de género para la defensa, entonces eso es lo que ellos piden. Y bueno, lo, lo próximo será el, el juicio por jurados, que bueno, va a ser importante porque, bueno, ahí va se, se va a desarrollar eh, la muerte de una mujer ante los ciudadanos comunes que son elegidos, bueno, mediante la, la modalidad de juicio por jurado. Uh -huh. Bueno, ustedes te agradecemos la comunicación, eh, seguramente bueno, vamos a estar siguiendo eh cómo sigue de aquí en adelante. Eh, esperamos que sea para bien como como siempre y bueno, nuevamente nos encontraremos en las calles marchando el 3 de junio, ¿verdad? Sí, exactamente, vamos a marchar con la familia de Noemí y bueno, con otras compañeras que que también están apoyando esta esta dura pelea que es contra el patriarcado y contra este régimen machista y bueno, le agradezco a ustedes también por por el llamado y por la difusión y por apoyar, bueno, estas causas que son tan importantes para, la, para toda la sociedad y para, bueno para también lograr eh, algo de terminar un poco con la impunidad ¿no? Bueno, muchas gracias a vos, muy buenos días no, bueno. Gracias Ahí pasaba Gisela Moreira, que es abogada de la familia de Noemí, bueno, no justamente ahí nos comentaba cuál era la situación, el día viernes la sin impugnar las pruebas, digamos, ¿no? para calificar este esto como femicidio y bueno, mañana el juez Marco Bisqui tiene que dictar sentencias, así que bueno, esperamos, digamos, se va a hacer toda una campaña, lo estaba comentando eh, Gisela mañana, digamos, así. para que se Así es, y bueno, como mencionaba Gisela, es importante, ¿no? que se con, que se contemple esta figura del femicidio, porque en muchos casos esto queda desvinculado y queda como como que fue un, una agresión o una, un acto de violencia y bueno, y un asesinato eh, por algo por emoción violenta muchos de los casos de los femicidios que, que han sido bueno últimamente juzgados tienen esta impronta ¿no? de desvincular el hecho de que es eh, algo contra el género contra la mujer eh, bueno tenemos muchos casos eh, hace poco se conocieron cuatro casos de femicidios en Córdoba y bueno la realidad como también contaba Gisela eh, no ha cambiado. Ya hace un año que se, que se marchó justamente visibilizando esta situación y no cambió nada eh, no solo no cambió nada sino que constantemente y seguimos nos seguimos muriendo mientras los medios dicen apareció muerta pero en realidad nos asesinan o sea el solo hecho de mencionar discursivamente cómo es el asesinato y cómo eh, o sea, desnaturalizar este tipo de crímenes eh, es una tarea ardua no Así es, también, y me parece interesante algo que decía Gisela, es el tema, digamos, de la falta de política pública ante esto, no esta cuestión, digamos, el gobierno este de, Neu, de Neuquén, digamos, sacó una campaña de esto, si te quiere no te... Eh, si te pega no te quiere, digamos, esta cuestión individual, negando, digamos, de que hay... que las mujeres se pueden organizar, digamos, y llevar adelante, ¿no? Y digo falta de política pública porque, digamos, no hay casa de la mujer, digamos, es difícil... Eh, una mujer que vive la violencia digamos va a denuncia después tiene que volver a su casa digamos no tiene otro lugar donde ir entonces eh, vuelve ahí al lugar donde está el golpeador y se vuelve a dar una otra otra como decirlo digamos se vuelve a generar otra violencia por la denuncia que se hizo me parece digamos que que, que el estado debería avanzar digamos en estas casas las mujeres y en políticas públicas digamos que ayuden a las mujer y sí, otra cosa que vemos, bueno, en el caso de Marcelo Valdés, quien es el responsable de este femicidio, que está eh, sumado unas ciertas complicidades, como también mencionaba eh, Gisela, que lo encubren. ¿Cómo, ¿Cómo puedes vivir con tres identidades? Eh, eso, sí. eso no se hace sin eh, la complicidad de algunas autoridades, ¿no? Entonces ahí también vemos el entramado. Muchos de los casos aquí también en Jujuy tienen este, esta situación ¿no? de complicidad de los femicidas Porque es, eh, están ligados a ciertos poderes Así que también eh, vemos que no son son, las cosas, son cosas aisladas Sino que es parte también del sistema Que es un sistema patriarcal Y que también tiene esas cosas De, de narcotráfico, de trata de personas y, y así Así que es, es eh, Bueno, apoyamos justamente esta pelea Y el reconocimiento de que sea un caso de femicidio Y como mencionaba Gisela Va a ser el primero en ser juzgado en esos términos de Neuquén Así que es muy importante que, que así sea Así que bueno, vamos a seguir eh, acompañando esta esta causa Y bueno, eh, seguimos la mañana aquí en el Enredando las Mañanas Así es este, Bueno, mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando Digamos, estamos recibiendo algunos mensajitos Digamos, de aquí, de, de algunos oyentes de Jujuy Este, así que le mandamos un saludo bueno los invitamos digamos a que entren a la página de la red nacional de medios alternativos ahí pueden ver nuestras noticias www.rnma.org o si no también pueden entrar al face ahí en el face digamos también pueden ver las noticias compartirla comentar o también pueden acercar alguna noticia y sumarse ¿no? a esta a la corresponsabilidad de la red nacional de medios alternativos. Y bueno, y también invitamos a toda la gente que nos está escuchando al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos que se va a estar realizando en agosto. ¿En, ¿En dónde? En Posadas. Así es, en Posadas. En el anexo de la Facultad de Humanidad. Así es, así bueno. que nosotros también ya nos estamos organizando porque seguramente vamos a estar ahí. Aunque está difícil la cosa para viajar, pero vamos nos a hacer... vamos a dedo. Vamos a dedo, empezamos a salir y hoy desde Jujuy. Y todo el Chaco. El así santrán, el <risa> Por lo menos frío no nos va a hacer, así que... Claro. Agua ah, nos va a faltar Bueno, eh, Pancho, nos vamos con una canción Y retomamos eh, luego con las siguientes entrevistas Así es ¿Sí? un grito y se lejano cuentan al sur es la voz del silencio tenes de armar hay un gato encerrado porque una mujer porque una mujer defendió su derecho Mia no te olvidaré Que me doy mi lugar porque yo soy mujer Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer Canto tú y la mentira de los cholos me ven Si lo quiero no quiero es me gusto querer De tu carne a mi carne dame taco de rede Los prefiero y los quiero al que me dé de, de comer Ya probé el que es ajeno ese pa que lo quiero Que la volu me mande al primero, que me quiera como soy, a ese sí que no quiero, a ese sí que no quiero, a ese sí que no quiero. Te seguí los pasos niña, hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos niña, hasta llegar ’acompanya que les en la noche un grito s'escu se Alejan en la noche un grito Queenten al sur és la voz del silencio En este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 punto org punto hoy sabiendo que hasta hoy le di más de una vez algún que otro color que ya me puedo imaginar armándolo otra vez porque volví a tallar y un poco de su miel si donde dónde está Ver, que puede amanecer acariciando el sol sin dar a qué patria esta linda es normal su cara no es normal yo no me pienso oír quiero decirle cómo está